¡Saludos! Aquí estamos una semana más, un jueves más Para darte a conocer todo lo relacionado a la música local Todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria Como siempre, como cada jueves El programa Euskal Música 60 minutos, una hora contigo Volvemos, nuevo año Edición de jueves 2 de enero del 2020 ¡Saludos! después de estar una semana descansando, también lo merecemos, ¿no? nos merecemos este descanso aquí estamos de vuelta para comenzar el año 2020 con los mejores deseos y por supuesto con toda la música local que se realiza en Euskal Herria En la edición de este jueves 2 de enero vamos a tener, entre otros, a Echaya ya que que regresan con un trabajo de estudio antisocial. Y también escucharemos el doble álbum de Xavi Solano Maiza. El álbum se hace llamar B, en el primer CD contiene canciones nuevas y en el segundo CD versiones de grupos y solistas. Eso solo un adelanto de lo que vas a poder escuchar durante estos próximos 60 minutos durante esta próxima hora en una nueva edición del programa de Euskal Música tu cita con la música local la música que se realiza en Euskal Herria programa que puedes seguir a través de las redes sociales programa que puedes seguir a través de Facebook y a través de Twitter ya sabes que cada jueves a partir de las 20 horas 8 de la tarde Colgamos el enlace para que lo puedas escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga. Además, te vamos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com.br euskalmusicaberriozari-ratia y en twitter.com.br euskalmusicafm. Además, tenemos página en Instagram para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que se pasan por aquí por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos Euskal Música, como no en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Ya os adelantábamos hace dos semanas que el jueves 16 de enero tendremos por aquí por Euskal Música Ayora Rentería, vocalista de Seamais, que nos estará presentando su nuevo trabajo de estudio. También hablaremos con ella de la trayectoria musical de la banda de los conciertos. En definitiva, haremos un repaso de Seamais. Recuerda, jueves 16 de enero, entrevista con Ayora Rentería. Y dicho esto, vamos a arrancar la primera edición de Euskal Música del 2020, la edición de este jueves 2 de enero, y lo vamos a hacer con Deuses, que es un power trio guipuzcuano de rock alternativo, con letras en euskera, formado por... Eric Deza, Koldo Sagarzazu y Alex Echeverría, tres músicos experimentados que a mediados del 2016 se juntan para crear este proyecto. En 2017, más concretamente en el verano, graban su LP debut, un trabajo fresco y enérgico que mezcla sonidos duros propios del rock y el metal con melodías cuidadas muy propias del punk y el pop a lo largo del 2018 la banda evoluciona inspirada en sus potentes y exitosos directos y comienza a componer nuevas canciones con un aire más rockero y tenso con la idea principal te da rienda suelta a su creatividad durante los eh, durante las 10 canciones que componen este álbum el álbum titulado Serpac Podemos encontrar sonidos crudos propios de los 90, como el grung, el metal e incluso el stoner, pero también melodías y estribillos pegadizos propios del punk, el pop o el indie más actual. En definitiva, que como puedes comprobar, le dan a todos los estilos cañeros esta formación. Desde Gripuzkoa nos llegan este trío, Sachin Niamar Deuses, y del álbum Serpak te extraemos los temas Egoac y e Rookie Yauna. Sonando dos de los temas incluidos En el nuevo trabajo discográfico Para este power trio Gipuzcuano de rock alternativo Llamado Deuses Ahí estaban los temas Egoac y Erruki Yauna Y os, Deuses con ese álbum Serpak Y nos vamos ahora con Eñaut Elorrieta Que es un compositor y cantante Euskaldun Tras años en Kensaspi A partir del 2013 se abre la carrera artística De Eñaut Elorrieta un nuevo camino Al publicar su primer disco en solitario De cantak Cantac Desde entonces ha compaginado las dos facetas, el contacto con el mundo clásico a través del disco sinfónico de Ken Shaspi y la particular colaboración con las hermanas Laveque. Despertaron en In Out una inmensa curiosidad llevándole a crear Ariane, donde acompañado por músicos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, concretamente por el quinteto de cuerda Cabesti String Ensemble, se asoma a un nuevo espacio musical. Hoy movido por su talento natural, unido a la afán de mejora y la experimentación, continúa... Con este nuevo proyecto Irte era Argyak Siguiendo el camino que comenzó en 2013 Comentar que las letras Están compuestas por el propio Elorrieta Y ha musicalizado textos De escritores como Usu Alverdi Joseba Serrionendía y José Luis Otamendi Entre otros Es un disco maduro a la vez que fresco Eñaut Elorrieta Con el álbum irtera era Argyak, De él te extraemos los temas Unebates y es Dago Eser Baiten hau zula diozu Inorrez lez Ez larritzeko mesedez batez Den dena une batez Utziko nukean erren zuk begiratzea gatik ari bezala ume batez soilik ume batez naxsaikeri neurri gabez biarik ez vale Hade Zer, kompondu edo galdu ez zaitekenik Ez, ez salvatua ino Salbatu Ez, ez dago Ez dago Ez dago ezber, konpon duen oraldu ez daiteke dik. Ez dago inor, ez dago inor, salbatu ara hil dezaitza ke dik. Ez telorrieta regresando al panorama musical con este nuevo trabajo irtera arguiac ahí estamos los temas unda test y esta go es ser ahora nos vamos a ir con caña nos vamos a ir con fuerza nos vamos a ir con antisocial que es el remate al agitado trayecto de echya Keroak lanzamiento bajo el sello de maldito récords En diciembre del 2019 se trata del cuarto año consecutivo en el que la banda Euskaldun presenta nuevo trabajo. Desde que Awo, vocalista de Chayak, decidió seguir su imparable camino junto a Dan Hoyos, John Estancona y Joshua Oli, las giras, grabaciones y videoclip han ido marcando la variada agenda de esta banda. Se fusionan las raíces del punk hardcore y el metal de sus orígenes con potentes y acelerados estribillos cantados con la habitual mala hostia de esta banda. Además, han contado con la colaboración de colegas de siempre, como por ejemplo Juanca de Cop o Toki de Echayak. Y para acompañar los seis nuevos temas del álbum, han querido añadir otros tres de la anterior, de la anterior Maxi Noixarté. ¿Hasta cuándo? En uno de los cuales colaboran con Podri de Ratzinger. El último tema, que salió en su segundo CD, Abuso del Poder, colabora Juan, vocalista de Sociedad Echayak. Alcohlica. Nuevo disco de estudio para Aguo y toda su gente Nuevo disco de estudio para Echaya Keroak El álbum antisocial De él te extraemos los temas Maite Saistus Tegu Y Contrataque música también en las redes sociales síguenos en facebook y twitter facebook facebook.com barra euscal música berriozar y ratia twitter twitter.com barra eucal música fm euskal música en las redes sociales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 Zela Si eneuri arte Ascata shunare lan iorita zurekin dantsa turs kalerni ambalaere pusukatu En el programa Euskal Música En este jueves 2 de enero del 2020 Programa que lo puedes seguir A través de Facebook y a través de Twitter Ahí estaba la música De Xavi Solano Maiza El álbum B, un doble álbum En el cual te vas a poder encontrar temas propios En su primer CD y versiones En el segundo CD Del primer CD hemos escuchado el tema Eury Artean y del segundo CD El clásico Ameth Bat Recuerda Xavi Solano Maiza con ese álbum B Y ahora nos vamos con la locura Ahora continúa, que es el primer directo registrado por Parabelun en sus 35 años de trayectoria y se elige... Sobre las grabaciones de sus conciertos de Madrid en la Salamón y Bilbo en la Sala santara en diciembre del 2018. Hay que comentar que su minutaje muestra la grandeza de la banda en su ritual natural por excelencia. Los escenarios, álbum en directo después de nada más y nada menos que 35 años de trayectoria. El álbum La locura continúa, del él te extraemos los clásicos La locura y Baracaldo. Ahí estaban sonando los temas La locura y Baracaldo, dos de los temas extraídos del primer directo de Parabelun tras 35 años de trayectoria musical. Eh, un directo grabado de sus conciertos de Madrid en la Salamón y de Bilbo en la Sala Santana en diciembre del 2018 El álbum La Locura Continúa Y con ellos vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música Hemos escuchado a Deuses, a Iñautelorrieta, a Echaya Queroac, a Xavi Solano Maiza Y a Parabelum, recuerda que dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Será el próximo jueves 9 de enero del 2020 en las redes sociales en facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia y en twitter.com barra Euskal Música FM. Y nos vamos a ir con ellos, con los sopilotes chirriós, con dos de los temas Copa Bat y Negares Adinais. Con ellos te decimos adiós, recuerda... Lo dicho, dentro de 7 días, nueva cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Y recuerda que el jueves 16 de enero tendremos aquí en Euskal Música a la vocalista de Seamáis Ayola Rentería para hablarnos de ese, su nuevo trabajo local discográfico recién, nuevo trabajo discográfico de la gira, que por cierto, va a parar aquí en Iruña, y también por supuesto de la trayectoria musical eso será el 16 de enero, pero nosotros, lo dicho volvemos el 9 de enero con más música local, hasta entonces, saludos agur